Y desempolvando la ley, juntamente con la comisión y los técnicos, hemos descubierto que no había sido así los límites. Había sido por kilómetros. En ese entonces, la medición en leguas. Entonces, eh, no tenemos nada que discutir. No es que la abuela de mi tía era por ahí su hacienda, que se llamaba Naranjal Gil, o que se llamaba Naranjal Vilorio, o que se llamaba Río palo Río La, la Cañada los Lobos. eso es historia, ese es cuento. Eso es lo que nos han hecho creer antiguamente. Yo escuchaba, en 1980 se formó comisión, no sé quién sería la comisión, no conozco. No sé si se formó o no se formó. Pero ahora seriamente hemos formado, ya estamos trabajando dos años en esto. Y en estos dos años hemos ido desenvolvando y bastante costoso, ¿no? Bastante difícil. Ustedes saben, uno es frágil, se olvida. Y buscar los papeles eh, es bastante difícil. Las autoridades pasaron, los funcionarios de ese entonces pasaron y bastante difícil con la gente nueva, joven, decirles, ¿sabes qué? Dame esta historia. ¿Sabes qué? Dame esta historia. Es como ir a buscar la aguja es un pajar hay veces se, se nos hace bastante difícil pero gracias a, al conocimiento que tienen nuestras ex autoridades como es la señora Lule señor william Baca, aquí el doctor sotomayor son conocedores entonces ellos lo saben más por experiencia que por por los años de servicio que, que han que conocen Como alguien decía que nosotros nacidos y no nacidos tenemos que cuidar es es verdad pues es verdad porque si no armamos equipos si no nos unimos todos vamos a seguir perdiendo territorio cuando ya llegue mil 2002 eh, eh, qué sé yo100 y ya está ya vamos allá ya, no, ya no nos vamos a acordar nosotros ya vamos a estar polvo si ustedes creen Entonces es importante seguir defendiendo la integridad de nuestro territorio con estas leyes. Con esta ley ya estamos cuadrando de dónde a dónde dice la ley y esa es nuestra jurisdicción. Ahí tenemos que ir a pelear, no dejarnos avasallar